La zona, la zona se mueve contigo. Zona 6 9 La música se mueve. En cabina, en cabina, Raúl Fernández. Bienvenidos a todo el mundo, seguimos aquí en Zona 69.net. Nos quedan muchos, muchos temas z o para seguir escuchando en este segundo bloque. Ya sabes que te puedes llevar los programas donde tú quieras: a la piscina, a la playa. Llevarte el mejor musicón es muy fácil. Te metes en Zona 69.net, ahí MP31, MP32, te los descargas muy f a c i l i t o Y también en la pestaña de audios: en www.lamusicasemueve.net. Así de fácil. Temazos muy b a n a n i e g o s nos llegan en este segundo bloque. Temazos como estos sonarán en este segundo bloque. Aquí, en la zona 6-9. Y arrancamos con este: La música de Martin Solveig, Dragon Aid, en este Hello, el remix de Awin. 69. Mezclando para ti. I'm g o n e a l l y w the s k We're holding. エレン t イザー・オブ・デイアイ・チェ・レイ・スピンス・コ con ナ con con a コン・レイ・ギャガー・コン・ポ y カ・ドロ a ヒラリ・ダー・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セ a ガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セ l a ン・セレガン・セレ l a r g a ン・セ e ガン・セレガン・セレガン・ a レガン・セレ h ン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガン・セレガ・セレガ・セ r ガ・セレガ・セレガ・セレ e セレガンディ・セ t ガ・セ e ガ・セレガンディ・セレガンディ おい、あげみん、nos lo montamos。Que h a b a m o s arrancado el bloque mezclando para ti、eh, los mejores temas. Sí, sí, mezclando, mezclando Me para ti. Mezclando para ti, efectivamente. Ahí estamos, haciendo que tu tarde, noche o mañana, o cuando quiera que nos escuches, sea mucho más entretenida. Este ¿eh? Holy n i Remezclado junto a ese Hello de Martin s o l v e i g y Dragonite, ¿eh? que bien, que bien casa, que bien casa. Menudo cóctel, nos hemos preparado ahí, ¿eh? sí, sí. eso sí, cóctel sin alcohol ¿eh? para los conductores. ¿eh? Oye, ahora que hablo yo de, de, de conductores,、eh, hay que pegarle un saludo muy grande a un amigo nuestro, ese ¿eh? sí. sí. Un saludo a nuestro amigo Alejandro, el tío、eh, pilota, pilota ahí en rallies y se lleva siempre en la zona para, para entrenar en sus entrenamientos. Se ha metido alguna que otra pimba escuchando la zona, no sé yo. Sí, sí, un saludo, un saludo, por supuesto, ese abrazo muy grande a nuestro amigo Alejandro. Él ya sabe quién es, ¿eh? Sí, sí. Que nos escucha ahí siempre. Me acabo de acordar de ti, m a s gente. Ahora que hablo de conductores, digo, sí, sí, hay gente que escucha la zona conduciendo. ¿eh? Esto, eso sí, mantengan ustedes、eh, la distancia de seguridad y, y la velocidad. Bueno, en esto de rallies, lo de la velocidad, bueno, no lo vamos a decir,、eh, lo vamos a obviar. Mucha gente nos está pidiendo sus temas, sus temas favoritos a través de Twenty, pero también vamos a echar un vistazo al Facebook. Dentro de un ratito le h echo h e un vistazo al Facebook y al Twitter, que hoy los tenemos ahí un poquito abandonaditos. ¿eh? También hay mucha gente comentando a través de Twitter. Me puedes Twitter en lo que quieras, escribes RalFD, Ral, Ral de Raúl, RalFD, de Fernández, RalFD, y escribes lo que quieras. Enseguida me paso por el Twitter. A ver qué es lo que nos han comentado en esta última s e m a n a Pero antes vamos a echar un vistazo a Twenty, a mi cuenta de Twenty. Búscame en Twenty.、Eh, Twenty, me buscas Raúl Fernández, un perfil que está totalmente abierto. Y me lanzas tu petición de amistad. Es mi Twenty, mi perfil personal para que me agregues si quieres. ¡Ah! Por ejemplo me hagan un saludote a j o h n n y fernández que nos dice hola hola johnny bienvenido mira a c e p t a d o ya estás、eh, lorena crobeto también nos dice hola a c e p t a d a hola lorena bienvenida sandra rubiano también nos manda su saludote y también l i z mayo lantes también nos manda su saludote y se ha unido ahí a nuestro perfil oficial Entras en www.lamusicasemueve.net, te metes ahí arriba en la pestañita arriba del todo, pone Raúl Fernández, abres esa página y te sale mi foto y justo debajo todas mis redes sociales y me agregas donde tú quieras. Atrévete, entra, entra en zona 69. Vamos a ver miro la pantallita esta del, del ordenador, el, el ordenador con el que pinchamos. que Tenemos dos ordenadores aquí y me hago un poco de lío. Vale, sí, si le doy aquí, seguro que suena música, ¿no? Vale. しかし、私たちはこのように見えます。 私の、si uh,。 私はあなたを思て、あなたのことを思い出い出して、あなたのを思いて、あなたのことを思いないことを思い出して、あして、あなたい出のこあなたを よってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどいよってしんどっっっっっっ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 Descarga los programas en tu MP3 o iPod y llévate la música donde vayas. 69. Llévate la música donde vayas. Raúl Fernández en Twitter. twitter.com barra RAL FD. Síguenos en Twitter. Estás en la zona. Estás en la zona. 私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は私の作品を見ていて、私は así suena esto esto de hecho está incluido si、sí, sí, está incluido en mi nueva sesión la sesión de julio que tengo por ahí colgada en la música se mueve buscada、eh, estamos por ver si la colgamos ahí en el blog que esté permanente ahí en la derecha en el widget vamos a ver si lo hacemos、eh. pero yo te digo que、eh, justo en nuestro facebook facebook com barra zona 69 radio show todo junto facebook com Barra zona 69 radio show. Tienes justo a la izquierda, en la, en la columna de la izquierda, tienes diferentes pestañas. Una que se llama muro, otra información y otra que se llama sesiones. Si te metes en esa pestaña, podrás encontrar nuestra última sesión donde está incluida este temazo. ¿eh? Sí, sí. Escuchad desde el Facebook, nuestra sesión ya es posible, ya es posible. Echarme、por aquí un vistazo hacia el twitter por ejemplo diana vega dice hoy toca morada en la playa envidió s í s í mucha envidia eh, la verdad es que s sí, sí, envidia a esa gente que está en la playa que está ahí y que encima se acuerda de nosotros gracias gracias gracias eh de verdad gracias aunque sea para ponernos los dientes largos que os acordéis de nosotros es todo un privilegio más gente que nos c o m e n t a en mi 20 en mi twitter en mi twitter、eh, ángel acuario dice yo ya tengo la descarga Y me gusta mucho, la tengo descargada. La sesión, ¿eh? la sesión, la tiene descargada. Sí, muy bien, gracias Ángela, gracias. Mira, aprovecho para、eh, saludar a mis amigos de, de Meeting Point, ¿eh? que les he visto por aquí por Twitter. Gracias chicos por esa entrevista. La entrevista a este grupo llamados The Meeting Point la tienes en w w w l a m u s i c a s e m u e v e n e t Ahí está. Mezclando para ti tamazos como estos. Lo que ya va entrando por aquí es lo nuevo de Rihanna California Game Bad: el remix de Bimbo Jones. así ya puedo seguir por aquí echando un vistazo en e l twitter ya están los dos temas ahí mezcladitos muy bien que bien sabe esto mezclar estos dos temas así con el el sonido veraniego que tiene esto como bola como bola un saludo a nuestra twitter también sonia f i o l a h í está conectada la tía también dj luis gutiérrez ahí está conectado e s d e madrid gracias amigo gracias mira por aquí alguien me decía activo desde república dominicana con la zona 69 saludos gracias la gente internacional ¿eh? a través de twitter ya sabes mi twitter twitter.com barra r a l fedez me puedes seguir me puedes comentar lo que tú quieras ahí estamos conectados y conectadas just s i d e o n n a drop each other Esta. Apoyando el producto español,、eh, el tema de Rihanna, remezclado por DJ Chus y Abel Ramos, nos encanta.、Eh, no tenemos nada en contra de él, nos gusta. Y de hecho, lo hemos pinchado aquí en la zona 6-9. Pero hoy, hoy queríamos quedarnos con este temazo de Bimbo Jones, el mismo remix del California k i n g b e d de Rihanna, pero hecho por Bimbo Jones, que también tiene un toque, hombre. En, cabina, toque? en cabina, Raúl Fernández. Ahí estamos, conectados y conectadas con Real Est e California Kinbed. g Tema que nos encanta. Ya te digo, el tema de Abel Ramos y DJ c h u s Y el tema de Bimbo Jones, que es uno de mis favoritos a la hora de hacer remixes. Me encanta el tío, me encanta. Pero si te fijas,、eh, ha salido el single con por lo menos 8 remixes.、Eh. Es tremendo esto, es tremendo. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Compártelo con tus amigos. Zona 69. nos quedamos ahora con esto judas la música de lady gaga también es una de vuestras favoritas en este verano vomits mind her But in the cultural sense, I just s p e a k i n future t e n s e Judas k is s me at the fence. Lo último que hemos escuchado aquí en la zona 69, Lady Gaga, ahí estaba. Nos vamos a nuestra página en 20.20.com barra zona 69. 20.com barra zona 69.、Eh, te metes ahí y te unes, o no estás unido todavía, o me invitas a tus amigos. Que, oye, nunca viene mal ¿eh? que invites a unos amiguetes. Que se pasen por la zona, que está muy bien. Cuantos más seamos, mejor, ya lo sabes. Nos amigo Omar, entonces nos comenta, dice: Hola, os oigo desde hace más de medio año, hasta en el Líbano, cuando me voy de vacaciones. A todas horas y vas a llegar muy alto raúl gracias felicidades dice por ese m ú s i c o gracias amigo mira、eh, me, me me acojona a mí que se puede decir esto se puede decir me acojones、sí, y me acojona、eh, que, que me escribáis esto que me digáis que me oís cuando os vais del país、eh, hay gente que me dice oye mira para escuchar algo en español、eh, tanto o í r aquí en inglés chafurdino para oír algo en español te oigo a ti、eh, que está muy bien el p r o g r a m a Gracias en serén por llevar la zona al extranjero. Somos ya cada vez más internacionales. Hay ¿eh? Gente desde Colombia, desde Nicaragua, desde otros países, nos escuchan ¿eh? también. Voy a echar un vistazo un momentito aquí a las estadísticas de la página web para ver en qué países y en qué ciudades de España nos escuchan. En un momentito me paso por ahí para echar un vistazo a ver desde dónde nos escuchan. ¿eh? Me interesa a mí esto. Vamos a seguir echando un, un vistazo por Twenty, por ejemplo,、eh, n o e s t r a a m i g n Eh, Siu nos dice el tema que más me mueve es On the floor de Jennifer Lopez. También Sara h Lago nos n dice el tema que más me mueve, cualquiera de Viqueta, Juan Magán, Juanjo Juan Martín, muchos, muchos. Y Virgin nos、eh, cuelga por aquí temas de d o n o Mar, de Fuego, de Pitbull,、eh, el de Give Me Everything. También nos encanta ese tema, muy bueno, muy bueno. El tema que más te gusta, cuélgalo en nuestra página de Twenty, t w e n t y c o m barra zona 69. ¿Qué temas te más te mola? Pues c u é l ganoso l ahí. Y mientras he echo ya por aquí un vistazo a ver qué países nos escuchan y qué ciudades más nos escuchan en España, tú te quedas aquí escuchando Abasto con este g r e g o Distem. b u e n o s días basto g r e g o que s mira tengo yo por aquí las estadísticas ¿eh? fresquitas y calientitas vamos a ver en orden de países donde más se escucha lógicamente en españa ¿eh? pero también están por ahí méxico argentina colombia francia bélgica chile venezuela e s t a d o s u n italia d o s i u n i t e d kingdom perú indonesia fíjate brasil malta ecuador panamá y muchos muchos países ¿eh? La gente internacional ahí conectada a la zona 6-9, por supuesto. Y También en ciudades españolas, en este caso, bueno,、eh, ciudades internacionales, pero sobre todo en España, donde más es, nos escuchan es en Madrid, luego en León, Salamanca, Valencia, Lugo, Barcelona, Vigo, Sevilla, Málaga, Córdoba, v a l e n c i a A Coruña, Almería, Valladolid, Murcia, Zamora,、eh, ¿qué más nos escucha? Zaragoza, Palma, Granada, Pontevedra, Guadalajara, Cartagena, Jaén, Gijón, Torremolinos. Huelva, también Badajoz, nos escuchan en Oviedo mucho, nos escuchan en Bilbao, Santander, Ponferrada, Cáceres, Las Palmas, Alicante, Toledo, Santa Cruz de Tenerife, Huesca, Burgos, Ciudad Real y Pamplona. Y hay más ciudades, ¿eh? pero esas son las que más nos escuchan. Gracias a todo el mundo por escuchar la zona 6-9, ¿eh? me, ha gustado, me ha gustado esto. Oye, siempre está bien, ¿Eh? siempre está bien. Saber a quién, quién te escucha, a quién conecta、eh, con tu programa, porque está bien saber,、eh, bueno, pues desde, que, desde qué partes te escuchan, eso está muy bien, siempre me gusta, me gusta mirar, echarle un vistazo de vez en cuando, tampoco estar ahí todo el día,、eh, pero de vez en cuando mirar un poquitito a ver quién escucha, desde dónde escucháis, eso está muy bien, ¿eh? Y si nos escribís desde el extranjero, os lo digo, nos hace especial ilusión,、eh, te lo digo así, la gente de Colombia, México, Panamá, que nos escribe siempre, Nicaragua, esa gente de e s t a d o s Unidos que nos dice: Oye, mira, te estoy escuchando desde otro país. Nos hace en serio especial ilusión que nos e s c u c h é i s desde cualquier parte. Gracias por escuchar la zona 69. Nos vamos siguiendo, pero con un tema que nos han dejado por aquí en 20 que también dicen que escuchan mucho. Este es nuevo: n a y e r junto a Pitbull y m o j o m b i Vaya mezcla. Con esto nos vamos. Saludos de Raúl Fernández. s e r felices y que la música os acompañe. スライス。 Yeah, just try us. Double domination, and everybody knows that me, no t liar. Red one, have them send over a billion, yeah. And here's my wire. I'm a little tremenda gente, negociante, calle elegante y e s e n t e Esta noche vamos a ser l amor, ya nos ay, bebida suave. I want you to lose your mind, lose control. But before w lose your mind, cause I know t h a t o a win, babe. You gotta be ready to lose it all.